Cuentos de hadas españoles. ¿Para qué sirve? Érase una vez, en un pequeño pueblo de Alemania, una familia compuesta por dos padres y siete hijos. A la familia no le iba muy bien. El padre trabajaba en la oficina de correos y ganaba muy poco. Sin embargo, la madre procedía de una familia rica y ahorraba sabiamente. Era buena y cuidaba bien a los niños. El único problema era muy egoísta. No entendía la finalidad de comprar algo si no era de utilidad y se había acostumbrado a decir, ¿para qué sirve? La séptima hija, la más pequeña, Hansi, era una niña muy dulce y encantadora. Le encantaba jugar y bailar. Pero las normas de su madre la entristecían Todos los hijos habían crecido creyendo solo en las cosas que eran útiles Pero Hansi no Pronto llegaría la Navidad Y todos los niños estaban muy emocionados ¡Estas tartas están riquísimas! Mamá, hagamos también una tarta de chocolate, ¿vale? Mm, calcetines para Jamie Una nueva chaqueta para Ellen. ¡Perfecto! Todo lo que los niños necesitan. Lo que más me emociona es el brillante y hermoso árbol de Navidad. Al escuchar aquello, los niños se pusieron aún más felices. ¡Madre! ¡Madre! ¿Cuándo nos traerás el árbol de Navidad? ¿Qué? ¡Oh! Uh... Pues he pensado que este año no necesitamos un árbol de Navidad, ¿sabéis? Así que no tendremos árbol ¿Qué quieres decir? Cielo, no es posible que seas tan avara Compraremos un árbol de Navidad y se acabó Y se marchó, dejando a su mujer muy molesta Puede ser una Navidad sin árbol Seguía pensando que estaba en lo cierto Y decidió no comprar un árbol Sin embargo, su marido creía que tal vez había sido una broma No podía ser tan avara, ¿verdad? Sonrió pensando en que ella compraría el árbol Los niños se quedaron entristecidos con la noticia Hansi fue la más afectada al respecto Con los días, se volvieron más silenciosos e infelices Con la Navidad acercándose Su padre estaba muy ocupado como para darse cuenta, pero su madre se percató y empezó a sentirse mal. ¿Debería comprar el árbol? Ah. Eh, no, no tiene ninguna utilidad. De este modo se autoconvenció y no volvió a pensar en el árbol. El día antes de Navidad, Hansi estaba muy infeliz. Estaba regresando del colegio y deseaba tener un precioso árbol de Navidad lleno de luces y espumillón. ¡No es justo! ¡Pues si mami no compra el árbol, lo haré yo! Y en lugar de volver a casa, se fue al bosque, decidida a encontrar el mejor árbol que hubiese. Pronto llegó y empezó a buscar un árbol. Vio uno que había caído e intentó recogerlo, pero era demasiado pequeña para levantar un árbol tan grande. Oh, cielos, este árbol parece perfecto para nosotros. Si alguien pudiese ayudarme. Y entonces una enorme ardilla salió del agujero de un árbol, miró a Hansi sorprendida y saltó hasta ella. Hola, señora ardilla. Oh. La ardilla brincó y le ofreció una bellota. Esa es para Oh. La ardilla empezó a reírse y Hansi también. <risa> oh, ardillita traviesa, escucha, podrías encontrar a alguien que me ayude a llevar este gran árbol. La ardilla la miró y sacudió la cabeza. Oh, por favor. Seguro que eres una buena ardilla, ¿verdad? La ardilla sacudió la cola y sonrió. Se levantó sobre las dos patas y gritó con fuerza. ¿Para qué haces ese sonido? Nos estaba llamando... ¡A nosotros! ¡A nosotros! Hansi se sorprendió de ver tantos enanitos. Adivinó que la ardilla los había llamado para que la ayudasen a llevar el árbol. Bueno, espero que tengas bonitos adornos para colgar en el árbol. ¡Oh, no! Los que tenemos están rotos Y mamá no ha comprado ninguno nuevo Es una pena Bueno, no podemos permitirlo, ¿verdad? No, no podemos Hagamos algunos Ardilla, ayúdanos, por favor <risa> Así Hansi observó a los enanitos y a la ardilla Mientras recogían bellotas, piñas y bayas del bosque Les colocaron cuerdecitas al final para que pudiesen colgarlas. Bien, ahora llevemos todo esto a tu casa, ¿vale? Sí, sí. Hansi se rió. Trotó felizmente al lado de los enanitos mientras transportaban el pesado árbol con facilidad. Hansi, eres la séptima hija y vives en la calle Séptima, ¿verdad? ¡Oh! ¿Cómo lo sabes? <risa> lo sabemos todo. También sabemos que el número 7 da suerte. Así que eres una niña con mucha suerte. ¿Sabes cuánto es 7 veces 7? No lo sé, solo sé que el doble de 7 es 14. Pero, ¿cuánto es? Aún no lo he aprendido. Siete veces siete es cuarenta y nueve Recuérdalo, pues da mucha suerte Mientras tanto, la madre de Hansi estaba muy preocupada Iba a anochecer y Hansi no había llegado a casa ¡Oh! A veces va a casa de sus amigas ¡Qué tonta soy! Seguro que vuelve pronto Hansi estaba felicísima y brincaba mientras caminaban y llevaban el árbol por el bosque. Todos los animalitos que estaban escondidos por el bosque salían para saludar a los transeúntes. ¡Oh, adorable! ¡Adiós, conejito! Pronto llegaron a su casa y para entonces ya era de noche. Además, había empezado a nevar. Bueno, empecemos a decorar el árbol, ¿os parece? ¿Y cómo lo decoraron? La ardilla saltó de rama en rama para colgar las piñas y las bellotas Los enanitos cogieron las vallas y mágicamente las convirtieron en preciosas velas rojas ¡El árbol está precioso! Y claro que lo estaba Los enanitos y la ardilla habían hecho un gran trabajo Y ahora el árbol estaba impresionante Bueno, debemos regresar a nuestros hogares ¡Oh! ¿De verdad? Muy pronto será Navidad y queremos estar con nuestras familias Bueno, adiós, adiós Hansi, esperamos volver a verte Aquella noche la familia esperó a que llegase el padre Los niños estaban muy tristes, puesto que no tenían árbol y su madre se puso triste de ver a sus hijos infelices. ¡Ya estoy en casa, mi querida familia! ¿Por qué estáis todos tan tristes, menos Hansi? ¡Oh, cielo! ¡En cuanto al árbol de Navidad! La madre estaba abrumada por la culpabilidad tras ver a sus hijos tan tristes y entonces se echó a llorar. Oh, lo siento mucho. No he comprado el árbol porque no pensé que sirviese para nada. Lo siento mucho. ¿De qué estás hablando? He visto un maravilloso árbol ahí fuera. ¡Oh! Se suponía que era una sorpresa. Una sorpresa extraña. Se miraron unos a otros y corrieron hacia afuera. Todos se sorprendieron al ver el árbol mágico. Las piñas se habían vuelto plateadas y las bellotas se habían convertido en campanitas doradas. Las velas brillaban y había una estrellita dorada en la cima. Estas son las Navidades más maravillosas del mundo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí que lo es. La madre no sabía cómo había llegado el árbol allí Pero estaba agradecida por el milagro navideño Al ver los rostros felices de su marido y de sus hijos Se dio cuenta del error cometido Y prometió no volver a ser avara nunca más Al día siguiente Hansi le contó a sus hermanos y hermanas La historia de los enanitos y de la ardilla Fueron al bosque con una enorme tarta para agradecérselo ¿Cómo lo llamamos? ¡Oh! Me enseñaron algo que trae buena suerte Quizás venga si lo repetimos una y otra vez Era... Eh, ¿Siete veces siete? Es cuarenta y nueve Los niños no lo entendían Pero lo dijeron igualmente Lo dijeron una y otra vez Y los enanitos y la ardilla salieron Felizmente, los niños les entregaron la tarta y le dieron las gracias a los enanitos y a la traviesa ardilla. Cuando los niños volvían a casa, la madre los abrazó y se dio cuenta de que no hay nada más hermoso que la alegría de ver feliz a su familia. Después de todo, la Navidad es para estar en familia, compartiendo y cuidando a los seres queridos. Y a fin de cuentas, la ardilla le dio una lección a la madre...